Venga, ¿cuál es el objetivo de estar los primeros? Si Pepa no, Pepa el, el, no miró. Bueno, Pepa, eh, teníamos dos objetivos principales para la sesión de hoy. Sí, bien. O con este está bien. Con este sí. No, igual con este también. Bueno, bueno, sí, empieza. Bueno, el objetivo, el eh, objetivo de la sesión? En principio teníamos dos principios generales. Una, conocer el grupo, porque son gente de diferentes procedencias, gente de ONG, gente de escuela, escuela empieza como presentando todo, diciendo, bueno, esta es una sesión. Ah, vale, vale, vale, vale. Ah, vale. vale, vale. Sí, porque de hecho va a ser la primera. Okay. 2 1. Espera, espera. Espera que tengo que pensar que tengo que eh hablar del ¿Sí? la del proyecto. Sí, sí, sí, sí. Para Kinox, ¿verdad? Ah, bueno. Vale. Eh Hoy era la primera sesión de formación del programa competencias YPD, que tiene como objetivo facilitar una guía metodológica y teórica de integración de, la, de los principios operativos de la EPD y a través de las competencias básicas. En esta primera sesión teníamos dos objetivos, una conocer el grupo, debido a que el grupo estaba configurado por gente de escuela, de diferente precedencia, concertada, pública, primaria, secundaria, también había gente de universidad y personal técnico de ONG, por tanto era muy importante saber conocer un poquito al grupo de trabajo. En segundo lugar, nos planteamos eh, abrir el debate a partir de tres ejes, tres ejes principales, entre reflexiones. Una en el posicionamiento sobre el educador en, sobre BD. En la segunda... ¿Me he quedado con el lado? Ah, vale, sí. Esto lo podemos cortar, ¿sí? Eh, un segundo eje, que era la transversalidad entre interdisciplinariedad eh, en la EPD. y en la EPD. Y un tercer eje, que sería eh, la relación entre escuela y un eje. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Sí? vemos que nos falta algo, pues grabamos.